Bien duro tu cadera, no se baila del aún de básico como quiera, solo tiene que golpear. Bien duro tu cadera, no se baila del aún de b a c i c o como quiera, solo tiene que golpear. Bien duro tu cadera. Como quier, solo tienes que golpear bien, puro jugadero, se baila de la uña, b a s i c o como quier